全然、全然、全然、全然、全然、全 u 全然、全然、全然、全然、a 然、a 然、全然、全然、全然、全然、全然、a 然、a 然、e t 全然、全然、全然、全然、全然、全 e 全然、全然、全然、全然、a 然、全然、全然、全然、全然、全 e n 然、全然、全然、全 m 全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全 o 全 o 全然、全然、全 Y tiene una conciencia todoterreno del mal y el bien. Yo fui más l e jos、jo. como vacuna. ーデラフォッドナ、バケアソタノン espada de ン a m o c l ョン、ウスティ f i l a d a Cortaba en ーン s mitades l a madrugada. Un pie en el tango y otro. En el ojalá, quién más, quién menos, pagó caras quinientas noches baratas y cambió a la familia por dos mulatas. De culo obsceno. ¿Quién más, quién menos? Se agarró a un clavo ardiendo por no caer. Acribillado a b e s o s como a un John Lennon de l a v a p i e s Pero yo fui más lejos. Le adiviné las cartas al adivino. Aposté contra m í porno hacerme viejo. ラ e s en la m a d r u g a d a un pie ン n ス a r u m ラ a y otro ピ n el nunca más Me dio por confundir el cuándo y el dónde. Me disfracé de sabio frente al espejo. Busqué dentro del alma lo que se esconde, ni un paso atrás. La espada de Damocles era afilada. Cortaba en dos vitales la madrugada. Un pie en el mambo y otro en el más allá.